La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es. ¿Qué te decir yo? Es la auténtica salud, la bienestar, la alegría. Deja la droga, Engánchate a sin punto fijo. Para los rehabilitados de rocas Los jueves a las nueve y media de la noche. La hora del té, como diría mi madre. Te vas a acabar. Jueves 22 de noviembre, esto es sin punto fijo y empezamos con Spirit of 76, Coke Sparrer. Yeah. I want reasons for you to give him the key. Statesman And others' jam was Sound but nothing new And Yankee guards play the same old On the stereo He walks up to the mic And he shows us what to do the Music like this can kick down doors Just in your style They don't believe the truth no more Cómo suenan los Cock Sparrer ¿eh? Y eso que tiene sus años. Buenas noches, soy un Punto Fijo, como dijimos antes. Buenas noches a todos. Estamos Hola, aquí creo, los ya. cuatro jinetes del apocalipsis. Ahí te, Hawk, Buenas noches. Alex ¿Qué pasa? Y Viti. Muy apai, bien. Apai. Muy bien, sí, señor. Y pues... Jorge, y Jorge la dirección. Yo la dire... Bueno, no. <risa> <risa> dentro de lo que cabe. Nada, que esto ha sido un tema del nuevo disco que ha sacado Cock Sparrer que después de 10 años que llevaban sin publicar nada... Su último disco que había sido Chew Monkeys, que había pasado un poco sin, y, y, sin pena ni gloria. Ahora ha sacado este último disco pues a principios de mes, que se llama Here, Here We Stand. Y esta canción se llama Spirit of 76, espíritu del 76, manteniendo la línea. Comentar, comentar que justo en el foro hay un tema abierto sobre el disco de, de, de Cox Parrer. Comentar a Peña que es mucho mejor que The Monkeys, como decías tú. Y, y la verdad es que a mí me ha dejado impresionado. A ver si me lo escucho con calma y con serenidad. Tiene temas buenos. Tiene temas buenos joder. Sí, sonido muy bueno. Bueno, vamos a dar caña, ¿no? Sí, no, vamos a seguir un poco con el programa. que ¿Hoy qué tenemos por aquí? Tenemos un poco de todo, la verdad. Si venimos provistos, provistos. Hoy tenemos a los ilegales, para empezar, así que de, de grupo, grupo vecino, ¿no? Grupo vecino de Asturias, de, de, también con bastantes años en la carretera. Eh, personaje peculiar del que siempre hablamos, que es Jorge Martínez. <risa> un showman que se podría decir, ¿no? Sí, mucha gente que lo recordará por como aquella, aquella torre torre calva que soltaba improperios en televisión, pero aparte de liarlas muy gordas en aquel programa mítico Moros y cristianos es un estupendo músico y un estupendo artista. Y tiene unos discazos de rock and roll de, lo, de los mejores que se han visto por aquí, vamos. Sí, es un tío, encima es un buen letrista, ¿no, Tejo? Sí, además, por ejemplo, ahora que sigue inactivo activo, pues... Yo espero que cuando algún día se retiren pues quede quede la marca de, de la banda, ¿no? La marca la marca. Esperamos de... todo. La marca ya la he dejado en la ha televisión. Ha quedado indeleble antes de que se retiren, pero Sí, pero bueno, sí. pues aquí traemos una canción de uno de sus primeros discos que se llama Todos Estes muertos, todos están muertos, perdón, y la canción se llama Un invasor en la capital. Vamos a escucharla. Apai. Just to occupy your shadow, a En la capital de ilegales. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo suena ilegales? Es, es bastante más melódico lo que suelen poner aquí, pero no os no malacostumbréis es que aquí también escuchamos música melódica. Escuchamos ¿cómo? música y de todo, encima. de todo. Unas letras, a mí me encantan las letras de ilegales. Tienen ahí un punto anti todo y. Macarra. Y macarra ¿Cómo te sobre todo. Aquí Mira que llevan años mira que llevan años y mira que últimamente lo está descubriendo la gente. Yo, gracias al Robert, el Ultra push, que, que siempre le mucho a la chapa con ilegales, me puse a escuchar a este grupo tranquilamente, porque es un grupo que, te, que hay que escucharlo tranquilamente. Porque si te, si te limitas a escucharte la, la mítica, la de Hey Hilder, o ¿no? alguna más estas que he probado. O Bestia Bestia, eres o la bestia, mítica. Bestia Bestia, o la de… o la de… El, el, la canción está del camello que, que va el tío a buscarla. Hola, mamoncete. Hola, mamoncete. Esa es tremenda. Pero hay que profundizar un poco más y la verdad es que sus discos tienen guardan canciones auténticas joyas. En este mismo disco está de Enamorados de Varsovia. Que es otro temazo, pero esa, igual no pegaba mucho aquí, ¿no? Muy, muy. Muy muy pacífica, lo que es muy tranquila, tío, ¿sabes? Para lo que es el ritmo del programa. Tengo un amigo que está enamorado de esa canción y que, que le encantaría poner, que, la, que la pusiésemos. Pero bueno, bueno, nos alegramos de que tengas amigos. <risa> a la Guardia Civil! Zona Especial Norte. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal si llegamos hasta Navarra esta vez? Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. ¿Te ha gustado? Eh? good, good. godi. Eh, os traigo Beri Charak esta vez. Beri Charak. Camino ya estás, a Navarra. Ya estás pegando el salto del ponga al metal ya. Ah, incluso a harpore, Viti. Incluso a harpore. Ya estás traspasando la línea. Son noticias, son noticias que nos gustan a todos. A en pa. este caso, eh, noticia es la que van a sacar este grupo, que va a sacar un, su primer DVD oficial de Beri Charak, titulado Certaraco Ames Tu. ¿Para qué soñar? Traducción, os eh, gusta, eh. ¿eh? Soy de Luscantegui, gracias. Eh, pues qué decir, que contiene un extenso documental sobre los dos últimos años de la banda, así como un total de 13 temas en directo de su especial concierto en Astra, Guernica, donde prescindieron de escenario y tocaron a ras de suelo. Esto es lo que he leído, pero bueno, habrá que verlo. Podéis bajar o ver el tráiler desde YouTube. ¿verdad? Sí, habrá que verlo. Es lo que diría el para resto ir. del público que estaría atrás. Porque, porque se tendrá que comprar el DVD para ver qué pasó allí. Por ejemplo. Y para mencionar esta noticia, que hay menos que traer una canción de ellos, ¿no? Y para ello he traído Vuelta Chain. Volver. Del último disco, que se llama, se llama, se llama. Hayo Música Hill. Traducción, no me acuerdo. Algo así como Fiesta, Música, Muerte. No me acuerdo, eh. Les, les perdí no, la pista no, no, desde que sacaron el libre o algo así se llamaba, ¿no? Sí, el libre, el Libre fue la discada. Ese fue el ¿eh? penúltimo, ¿no? Hay, creo hay que, que hay que decir que el, los otros hala que sigue siendo un trío, ¿no? O, o, sí creo que sí, porque se sí, si marchó el, el, la el guitarra Sí, sí. Era, sí bueno. les vimos en el eh. bito, ¿no? Sí, nos sí, en el baitu, no parrás no, no Sí, bueno, bueno, les vi el, el año anterior también les vi en un concierto y para ser para ser un trío suenan de suenan de cojones, tengo que decirlo. Hombre, si suena Fue, fue, por cierto, con el disco de, de Libre, donde empezaron a tener ese éxito pasando las fronteras, ¿no? Sí, Llegaron cosa... a hacer gira por América, por, por Europa. Europa, por Europa central… Una y tal. cosa a nivel internacional. Un colega mío comentó que estando de viaje por Europa había mogollón de carteles de Richard o sea, que, parece ser que fuera de estas fronteras, se aprecia lo bueno. Pegaron, pegaron fuerte. ¿El mismo colega de Ilegales? El mismo, el mismo, el mismo. <risa> y es que, Entonces, ser, sí que es, es tienes... que tienes el mismo. <risa> <Y> cuando... <risa> en fin. Eh, ¿Qué podemos decir también? Pues que esta, este tema parte de un disco que es un poco más, me más melódico incluso que los anteriores, que el anterior mejor dicho, porque ya que los, los primeros son bueno, bastante cañeros, ¿no? bastante fuertes y tal. Así que qué menos que escucharlo y a ver qué os parece. Vuelta a Chen. Sea pues. ha sido Berry Charrac. Berry Charrac. ¿Cómo, y natural. ¿Cómo suena ahí? Bienvenidos un año más a Te Jodes Jones, un mundo feliz. ¡Entre malditos! Larga vida al Pum, larga vida a tu salud. Y si sales vivo para contarlo, serás un afortunado ejemplo. de que se puede seguir viviendo el ejemplo eres tú ante Nuevo League Low Life Punk Igual, dice Alex es la de la ¿Por no te Bueno, hemos escuchado Antinoboli, un grupo sí, británico sí. de los 80 Después de la oleada de 77 Y nada, estéticamente muy macarras muy, y, y, no so, y no solo estéticamente, sino en actos En actos, sí, sí, sí, sí. Contaba, por ejemplo, en el libro este de Historia Triste de Jesús Bueno, que habla sobre escorbuto y tal tu y Biblia Mi Biblia, ¿qué va? <ríe> oh, no jodas. La Biblia, ¿La Biblia de quinceañero punk? Sí, po posiblemente lo sea. Muchos ahora sí que se vende mucho el libro. No, serio, bueno. está, está, bien, está bien el libro. Bueno, Acaso es que hay un comentario sobre Josu Skorbuto, que comenta de cuando fueron a tocar Exploited. Y anti hay League ahí, al País Vasco Y decían que claro Que el, ambi el ambiente que había Era que los grupos británicos Pensaban que el País Vasco Era como Como zona de guerra ¿no? como, Pues como Belfast O algo así no Que, <risa> que, que eso era, había destrucción Por todos los lados Y efectivamente Y decía que por ejemplo Que decía que el y Este de, el cantante Sputti Es que, el, el que, elemento de que Tanto, tanto Pero que un mierda dice Que está cagado Porque en cuanto la peña Empezó ahí, a escupirle tal O tirarle cosas Se cagó Y dice es un, Ese tío es un mierda es Tanto que habla de las canciones Y luego se cagó Eso sí El tío de anti Werly League Ese sí que tiene mi respeto Le llaman animal y con razón Dice, porque ¿sabes? Corrió con una cadena 18 punks Y yo también lo hubiera corrido Porque menuda bestia y efectivamente el tío se llama animal eh, No transcrito, es que es así, animal con las... Es oh, su nombre Animal <risa> ¿Qué puedes esperar de un tío que se llama animal? ¿Que te, que, te, que te escriba una poesía Que te mande una flor por navidad Sí, sí, totalmente okay, que cante, cante. cante como, como, como canta Descarado y comentar que para los que no es, seguro que habéis escuchado la famosa canción versión de Metallica de So World que es precisamente de este, de este grupo y so efectivamente, o sea, un grupo brutal. Bueno, Tejo, que dices algo que comentar, no? Pues sí, volvemos a <risa> a comentar, ya lo tenemos, ya lo tenemos en sin.fijo.com. Fijo, fijo, sin.fijo.com, <risa> sin punto punto ahí está. Ahí, ahí estamos. Si vamos, vamos a cambiar el dominio por sin.fijo. <risa> Jorge, ¿qué opinas? Deja Tejo que cuente nuestra nuestra Opino nuestra bien. Y nada, ya tenemos las bases del concurso Ya nos podéis, ya nos podéis mandar los emails ¿Puedes ver fotos de Alex? En... Podéis ver, podéis ver Y el concurso lleva esta reseña Si cuando murió el BIS nació el PUM Cuando muera los Rolling, ¿dónde estarás tú? tú? Y entonces nada, queremos que nos contéis Lo que el PUM haya significado para vosotros que escoge, Que escojáis las bandas que más lo haya representado Y entonces el concurso se basará que entre las canciones que nos hayáis remitido en el, en el email, pues vamos a, a realizar un CD conmemorativo de estos 30 años de Pum. Y como decimos en la base del concurso, prometemos que al final nos mandaréis la, la dirección personal de vuestras casas y haremos todo lo posible. Que ¿Para den... ir allí y liársela o qué? mandaremos un para... ¿Sí? <risa> sí, <risa> sí, se la vamos a pasar a… <risa> bueno, que dice Tejo, para la gente así que ande un poco más retarde… Que también los hay, y, los, y las hay. El caso es que escribáis sobre un par de líneas, en modo como queráis, lo que significa el PUM para vosotros. En eh, ahí entra de todo, cualquier rayada, cualquier paranoia, y que al final de esas líneas que escribáis pues uno de los grupos que más os representen con alguna canción o lo que sea. por los motivos que queráis y lo mandéis a, al email que viene ahí en la web que es sin punto fijo radio gmail.com También se puede hacer en el foro mismamente O puede escribir en el foro y bueno y evidentemente poner una dirección de contacto para que podamos contactar en caso de que ganéis o, Hace falta también o, si de los de ¿Eh? Teléfono de contacto, el que quiera ponerlo que lo ponga, sí. eso, ya, eso ya viene a posteriori A posteriori, <ríe> Eso ya entra en un juego sucio que no queremos relatar por allí Entonces nosotros nos vamos a currar un CD con musicota, con la mejor música vamos de la Vamos a hacer la maquetación Va a ser así como sí, un de homenaje Que bien mí, ¿no? suena ¿eh? Espero que supere Aquel mítico CD Hecho de los servicios Fenillo con, con papel de bater, ¿Te acuerdas? Que papel de <risa> Tan bajo no caeremos <risa> Espero que supere ese... Y que no Y que no vayan vuelto Mis cazoncillos, Como prometimos el primer, el primer programa Pero sí No, eso es solamente para Esa es la edición especial Con comentarios de <risa> <El> director <risa> Con comentarios Y pinturas varias Nada, pues eso eh, Escribir unas líneas Como queráis Como bien os venga nos... Y lo leeremos por aquí Lo publicaremos en la web Y que la sí, gente, también que la gente Decida un poco, ¿no? Se podrá estar a la vista de todos para que la peña piense cuáles son los más originales o los que. sí para eso es un foro ¿no? luego, o sea, luego, no, de... luego al final ¿sí? elegiremos, elegiremos a quien salgan narices pero sí porque esto es una dictadura proletaria oligárquica sabes somos lo mejor de cada casa <risa> vamos a poner un poco de música porque para para, para para pasar de las palabras a los hechos bueno después de que ponga BTS su canción diremos los teléfonos por si alguien quiere intervenir en directo mandar un mensaje para hacer algún tipo de petición así que ir apuntando así que nada vamos a ver, pasando de las palabras a los hechos como decíamos vamos a escuchar ahora un grupo de que viene el gaslight que, que ya bueno ya ya está fallecido como quien dice nació el año 1992 y fue una banda de punk rock de las desconocidas, pero sorprendente con un estilo musical, enérgico, directo y sin más pretensiones que tocar lo que sienten y hacer sentir lo que tocan vamos oro. a escucharles <risa> On el que no, te yo ronco, me no me escuchas no me oyes no me entiendes no te enteras abiertas, Salvate Si Puedes Que no he dicho el título Ni el nombre Salvate Si Puedes La canción se llama La Intolerancia Un grupazo Que solo saca un disco Pero que ese discazo Ha marcado a mucha, a mucha gente Aquí en el País Vasco Y en el Norte Aunque no sea muy conocido Ahí lo dejo Para que la peña Un poco Empiece a profundizar En este tipo de grupos Se agradece Como los buenos ¿no? Que dejan un disco y sí, sí, Un disco Y hasta, y hasta luego. luego Decir que, que Si a algunos Se os ha sonado un poco A Segismundo Es porque de Uno de los miembros a de Luego fue de los fundadores De Segismundo Y los Segismundo De chavales Iban al local De estos a a aprender cómo se toca buena música. Y así luego salieron. Bueno, prometimos decir los móviles para estar aquí en contacto con nosotros. Sabéis que tenéis también la web, que es www.sin.fijo.com. Y, bueno, el móvil para enviar SMS con algún tipo de petición sería 697-866-080. 697-866-080. Y luego para intervenir en directo o aquí decirnos cualquier barbaridad, eh, 987 29, 15, 88. 987, 29, 15, 88. Pues muy bien, todo dicho, adelante. Dicho y hecho. Pues voy a coger el avión en dirección hacia Irún, Esa cuna de grandes artistas. ¿Qué avión? Vayan a ir. Escotren, como siempre. Como nos ha gustado. Dios calla escotren, macho. Mi viaje no viaje en Pues os traigo Baldi Bada. Yo soy Wolverner. respecto eh. Respect. Eh, Baldi -Bada, qué gran grupo para mí. Un vale. grupo típico ochentero. Es tal de la etiqueta de ROR Radical Vasco. que me también su momento, por supuesto, que tocó ver varios estilos de música, del punk, reggae, ska, de todo. Mm. O sea, practicó con todo, sobre todo sus últimos discos, ya que los primeros para mí son los mejores. Por ejemplo, tenemos Lura, Spian, Bukatuco, Dusue, Terminaréis Bajo Tierra. Que hablaba. Desde... No, no lo habías dicho y ya sabía yo qué significaba eso. Lo sabía. Es del 86. Por habla de la gramática y ahí... habla, habla, habla de la época jodida de, del momento de, de la escena, ¿no? Del momento ese en que el País Vasco, una reconversión industrial, Luz Calduna, no sé si os suena un poco. Sí, es... Y hablaba un poco de, de eso mismo, de... Bajo tierra. Fue la época, aquí bajo tierra, en la, época, la época que empezaba a dar caña a la heroína en la que empezó a morirse la gente que estaba alrededor suyo y que no había ni. Todo tipo de problemas sociales. La gente se iba muriendo desde antes. Eh. De todo. Es un problema. Digo, la, gente, la gente es su generación, digo, coño. Pero fue, fue un momento. Puntilloso, es un puntilloso. <risa> puntilloso, nunca mejor dicho. Este disco, y también de resaltar el de Valdivadá, que es del 1989, para mí los mejores. Y después, ya en el siguiente, eh, Lural de Culpatubac. Eh, territorios golpeados, pues ya son, ya empieza a practicar con otros estilos y tal, pero bueno, no me va mucho. Pero sobre todo, los dos primeros que he dicho, yo creo que para mí son los mercedarios de, de escuchar. Mm. Y os traigo un tema que se titula No Future, o sea, No Future, que aunque. No Future. <risa> Verdad que me ríes. Aunque puedes pensar que es una versión y tal, pero habla más o menos sobre sobre la movida de, de esos momentos, ¿no? De la crisis social, yo qué sé, problemas de todo tipo. Sí, que lo habían todo muy negro, ¿no? Sí, bajo tierra. Así que menos que escucharlo. Enterrado vivo. ¡A la mierda! Y qué menos que saber que ante esta locura, cuando se insolvió esta peña, pues fue a grupos tan dispares como The Lumbreras Brothers, Sustraía o Sutagar. Sutagar, hombre. No, según estaba escuchando la canción, me acordé de que, de que conocí esta canción, porque es versionada en el mítico disco de cabecera de Betagarri 8000. Creo que no, pero... Me sonaba, me sonaba mogollón de no eso. No quiero dejarte mal. Me sonaba no de cortas O de, de Cortá, si está... o de Ahí está. Ahí está ahí. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos a un grupo de aquí, aunque a Viti parezca que esto los excluye porque no cantan en su idioma a patrio. Ver, es provocación, eh, no me es provocación. Esto se llama en Safety Pins, es un grupo bastante representativo de lo que es la escena punk rock. Estatal, ¿no? De Esta gente es de Donosti, ¿verdad, Tejo? Efectivamente. Y bueno, llevan una trayectoria un poco peculiar. La verdad que es un grupo que. El sonido que hacen, yo no, no he escuchado más grupos de aquí. Llevan una onda más en plan grupos de la costa este americana, como The Nuns, Lute, es decir, esa gente de San Francisco que, que son unos pillaba. Sí. Grupos muy directos como Germs también. Eh, grupos que en realidad que tiraban con tres acordes y. y, y estrictamente. Y bueno, el... <risa> Y bueno, vamos a escuchar una canción de, su, de uno de sus discos que se llama Better Never Than Late. Y la canción se llama Sadistic People. Luego vamos a hablar con Michael bis de 60 Pins. Acabamos de escuchar a Seth Pence. Estamos haciendo la conexión para ponernos en contacto con él. Ping. Si quieres hacer un poco Ping. más de tiempo, podemos leer el mensaje que nos acaba de llegar. leer el mensajito nos ha llegado, vale. Pues mira, eh, dice: opa chavales, ya os he echado de menos. ¿Por qué no ponéis algo de botellazo en la sien? Jube Grupo de León. Bu Juventud antifascista, todos el sábado a las 6 y media en la Plaza de la Regla Salud. Esto, la convocatoria que hay este sábado de manifestación a las seis y media, eh, por el tema del de asesinato de Carlos, el antifascista asesinado en Madrid. Uh -huh. O sea que no viene mal recordarlo. Yo iba a hacerlo, pero ya que mandan un mensaje, pues aprovecho para. Hecho. Un saludo para Peña Botella Zona Sien, Ampay. Efectivamente. Un año más a Tejodes Jones, un mundo feliz. ¡Entre malditos! Chicos de la calle que escapan de sus madres, escapan de la opresión que sus madres padecieron, escapan de la opresión a la que son sometidos. Chicos de la calle, ya es hora de volver a hacer la revolución. Chelsea Urban Kids. Bueno, pues ya hemos conseguido contactar con Michael beach de Safety Pins. Hola. Hola, Michael. Hola. Bueno, eh, ya está aquí con nosotros. Eh, ¿Qué tal todo? Bien, bien. Buenas noches. Eh, bueno, pues estamos aquí eh, escuchando Chelsea de, después de escuchar un tema de, de tu, del disco Better Never Done Late. Eh, un disco que, que, nos tienes que, que nos puedes comentar, porque ahora la banda ha vuelto, ¿no? Después de una especie de parón ahí. Sí, bueno, ese disco ya es del año 2000, tiene ya bastantes años. Sí, sí, pero bueno. Y, sí, bueno, ahora estamos tocando puntualmente algunos conciertos, pero por divertirnos y así. ¿Y cómo no. ha sido, cómo ha sido la, de la vuelta? Porque hubo ahí como un parón, ¿qué, qué pasó? Eh, nada, pues que cada uno tenemos otros proyectos diferentes y, y, bueno, pues queríamos dar un poco de campo a... A esos otros grupos y, y bueno, creciendo con el décimo aniversario de, de la banda, pues decidimos hacer unos conciertos. Pero bueno, tampoco es algo que vayamos a hacer eh, a corto plazo, seguir tocando así, simplemente pues cuando, cuando nos apetezca o así. Entonces seguiréis haciendo lo que estabais haciendo y esto es como, como retomar eh, la carrera de por los diez años que llevabais como banda, ¿no? Sí, es sí, más que nada para divertirnos y... Bueno, pues pasar un buen dato, somos son amigos y tocar con grupos de no son amigos nuestros y, y eso, o sea, sin ninguna pretensión. Sí, sí, os habéis vuelto a juntar los los que formabais la banda, vamos. No, bueno, estamos Juan yo y Juan. Ah, en, vale la, la, la última la última época de en la última de, época, que, digamos, el disco con, con el nuevo catecismo. Muy bien. Vamos, sí, sí. Como siempre, tocar para disfrutar y tal. ¿Y las, las dónde vais a, dónde vais a tener conciertos? ¿Vais a tocar por, ahí, por fuera de Euskadi o solamente por, por Gacet? Nos pues estuvimos tocando en Bilbao hace poco, hace como dos semanas, estuvimos tocando aquí en Bilbao. Y ahora tenemos un concierto también en, en fin de año en Marquina, en, que es un pueblo aquí cerca, en Vizcaya, Sí, es verdad. Así bajáis eh, por aquí, coño. Eh. Pues a ver si sale algo, pues sí, seguramente pues bajaremos por allí. Muy bien, perfecto. Y eh, una cosa que estamos haciendo, que queremos pretender hacer con los grupos que se han entrevistado, es que nos cuenten un poco el inicio de la banda. en el año últimos del 96 grabamos unas maquetas veníamos de Pocras colapso y nada grabamos unas maquetas y mandamos a unos y para sacar a ver si podemos conseguir entrar en un estudio y hacer un disco y, y bueno eh, nadie parecía interesado que muster que era la, la compañía que precisamente uh -huh. no, no le mandamos nada porque pensamos que no le íbamos a interesar pues nos buscó y nada, estuvimos varios años con usted, y bueno, nos tocando a saco y eso. Eso, y tuvisteis grandes momentos, ¿no? Como, sí, a... sí, lo pasamos bien, sí. sí. Como... sí, la, sí. la verdad que sí, soy sí, hay como una banda que, que dentro de lo que es el estado tenéis como una especie de sonido muy particular, ¿no? Eh, más que nada también se ve por los grupos que seguís, como en el disco que sacaste, que se llama Punk Rock Disaster, que son grupos que por aquí igual no se mueven mucho. Ya, bueno, es que siempre ese disco eh, surgió pues eh, a raíz de canciones que cuando grabamos teníamos la oportunidad de grabar bastante al estar con usted, pues nos ponía en contacto con muchos ellos de, de fuera y yo también tenía el estudio, entonces pues, era, era muy fácil. Entonces dejábamos pues, siempre algunas versiones grabadas cada sesión que, que grabábamos y al final ya teníamos un montón y ya nos planteamos lo que íbamos a hacer con esto, pues habrá que sacarlo y, y usted nos propuso sacarlo y, y apareció ahí en el discurso, como así que fue. Sí, la verdad que salió un disco bastante. La verdad que las versiones están de puta madre. A mí me encanta. <risa> sí. la, los grupos son cojonudos. Son, yo que sé, yo veo algunos que no conocía, pero me parece en bandas bastante, ¿Qué, qué cojones, de la hostia O sea que, que tenéis la suerte de, de, de disponer de, de, de equipo de grabación para grabar todas las sesiones que, de, que tocabais y eso eso fue lo que influyó para sacar todas estas, todas estas versiones. Es una suerte, un privilegio de la hostia, porque en ese momento tenías, tú tenías un estudio o algo así, ¿no? Sí, tenía de estudio, pero bueno, pff, más que nada hace ruina, porque vamos, eh, no voy ganar nada de dinero. Pero bueno, yo creo que es cuestión también de moverse y ponerse en contacto con la gente. no y Si quieres hacer algo, pues bueno, tienes internet y moverte, mover hilos y, y al final, pues eso. gente pues te ofrece hacer cosas y hay que aprovechar esos momentos. ¿Y en qué, en qué proyectos andas metido, aparte de, del grupo ahora mismo? O sea, tengo el Flash, que es un grupo así como de, de electrónica y tal, y... Y no, no tengo mucha historia tampoco o sea necesito también una temporada de, de estar sin un poco desconectado de todo porque ha sido años de desencantado de, de, de, del de rock año. and roll ¿Eh? No no no, no no no no para nada desencantado sino que ha sido un, muchos años de estar moviéndome mucho ese de desfase no y eso es entonces, un, poco tan, un poco de tranquilidad y, y, y ver dónde estás no y y, bueno sí, haciendo cosas y si seguimos ¿Y cómo ves el panorama ahora? Porque parece que Comando lleva una especie de rollo especial, luego está el Nuevo Catecismo Católico que están tirando mucho, bandas como Muletrain. Está bien, sí, son, eh, sé que hay muchas bandas por ahí, pero tampoco sigo mucho el, el panorama, ¿no? la verdad, quitando esos grupos que son ya viejos conocidos nuestros y les seguimos más porque nos une mucha amistad, pues, pues pues, eso, que sabes de ellos porque son amigos y estás prácticamente... Hay eh, no contacto con ello a menudo, a diariamente casi, entonces, pero bueno, no, no te podría decir de, de grupos nuevos así, no estoy que me enterado, la verdad. Sí, yo la verdad también. Llevan a la trayectoria que se merecen estar ahí arriba y bueno, tienen, no tienen la suerte pues porque ya sabemos todos que el rollo del pull rock y eso pues no, no vende y siempre va a ser música pues para gente de, de circuitos muy reducidos. Efectiva, efectivamente, y que ahí habéis estado, y es verdad que yo ahora mmm, particularmente tampoco sé de nuevas bandas que, que estén funcionando con este tipo de formato, pero pero bueno, que vamos, que, que los que habéis estado allí por lo menos continuáis y, y seguís estando en contacto, ¿no? Sí, estamos todos muy en contacto, yo últimamente suelo ir mucho con, con Señor No, con, con Lobo Eléctrico, con Catecismo de técnicos de Sonido, o sea, estoy con ellos y ellos están ahí, todo el rato Señor No no para, o sea, ya ves cómo Sí, sí. Sabi es una bestia, o sea, se ha tocar y tocar y tocar, pues es su vida, ¿no? Efectivamente. Y están ahí dándole el callo y metiendo metiendo leña, pero, pero todo el rato, y eso pues mola. Pues, mientras puedan, pues hay que apoyar, pues ahí... Hombre, y mientras sigáis estando ahí, los que, vamos, los que siempre habéis estado, o sea... y la gente que se vaya apuntando por pues bienvenida sea también ¿no? Sí, lo que pasa, es que, lo que, pasa es que hay gente pues que, que ahora pues rollos estos de grupos más modernos y tal pues salen nuevos grupos que van un poco tirando más hacia rollos te, inglés y tal de grupos como los no, no. y tal eh, pero los de la vieja escuela ya sean, se han se va separando pues los fuckers o los videos, ese tipo de grupos que empezaron de nuestra quinta Pues los que realmente veo que, que están sobreviviendo, pues eso, no, Catecismo Católico, uh -huh. eh, señor ¿no? Todos los de aquí de, del norte, porque realmente ahí tenías también a Holy Ship, que, que también prometían bastante, y yes. que no, que no hacen, no hacen nada, bueno, no sé nada de ellos. ¿no? Sí, van a tocar en Navidades, van a hacer un concierto de, como de, para reunificarse y tal, como, pues como vosotros, ¿no? Así y sí, lo van vaya. a hacer en sí, sí. navidades. Uh -huh. A ver qué tal. Bueno, me, alegro, me alegro. Sí, pero <risa> lo, que, lo que dices tú, está la cosa un poco chunga, la verdad. Sí, salen aspecto... sale, sale grupos, pero yo creo que tiran a ciertas tendencias o hacia otros. otras directrices, ¿no? Pero bueno, sí. está bien, está bien también, hay que estar abierto a todo, ¿no? Un poco. Efectivamente. <risa> y bueno, estamos, estamos haciendo aquí como una especie de concurso que llevamos con el programa que es, habla de los 30 años de PUM, esta. este tiempo que ha pasado y le preguntamos a la gente que, para ellos qué significa el punk en general o en qué ha cambiado su vida gracias al punk ¿tú qué podrías decir de esto? Pues no, el no sé, punk a mí realmente no o el rock and no roll, sé roll que, lo es, lo no sé <risa> lo que es, porque vamos, es que es una palabra muy amplia entonces es, cada uno la pique como, como, como lo sienta ¿no? pero mi vida el rock and roll pues, pues no sé qué decirte, es Es mi vida, vamos, no sé. Pues toda la vida con una guitarra para atrás y para adelante y, y pues me pasa tiempo y ya está, que no puedes seguir no puede sin, sin el rock and roll, vamos. Es mi vida, no puedes seguir sin el rock and roll. Efectivamente. Con nos, nos queda claro. <ríe> Bueno y con esto, y con, y con esto pues vamos a continuar el programa y ya te digo muchas gracias por la atención que nos has prestado y, que y sepáis, que se, que sepas que a pesar que después de todo eh, aquí hay peña que, que sigue con, que ha sido siempre presentes aquí, aquí en León. sí vamos y que tiene vuestros trabajos y se, se lo irá escuchando y seguiréis estando en su recuerdos, o sea, que os quede claro. No. Pues gracias claro. a vosotros y a ver si nos vemos por allí. Yo que sé, Pero cuando menos te lo esperes ahí estamos. Hombre, sí. efectivamente, si alguna vez podemos contactar, ahí estaremos. Vale, pues siempre somos los mismos los que. Un saludo para allá. Pues nada, pues que vaya bien con la reunificación esta, los conciertos que tengáis y que sigáis haciendo más, por supuesto. A ver si, si seguís atrayendo otra ronda de perdidos por ahí. Efectivamente, que llegarán. Esperemos. Muchas pues pues gracias a vosotros. Gracias a ti. Hasta luego. Venga, hasta, Venga, hasta luego. luego. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Michael Bis, breve porque tampoco había tiempo para más. Efectivamente, o sea, y sí. Tampoco habíamos preparado nada. No, no, <ríe> Como siempre. No, bueno, pero hay preguntas clásicas que tampoco hace falta llevar, hay mucha preparación, ¿no? Que nos cuenten un poco para que aquí el público que nos escucha sepa un poco de. De lo que ha sido la banda y lo que estén haciendo en estos momentos, si están haciendo algo y, que y no sé. más que Más que hablar de nosotros sí. de la banda, ¿qué, qué mejor información que la que pueda dar el propio fundador, eh, la, la, ¿no? Eh, es, exactamente. Por, por ahí van los tiros de, de... o por lo menos eso que queremos representar, encima aprovechando estos 30 años de PU, que las bandas sean las que nos cuenten un poco cuáles fueron sus inicios Eh, ...sus futuros proyectos y no sé, y un poco también por pues, lo que queremos hacer con el concurso y, y un poco de lo que, que irá este año el programa, ¿no? Claro. Que, luego también que nos digan. luego también tenemos una especie de, de apartado que inauguraremos pronto, que es una especie de sección dedicada a grupos nuevos que están surgiendo en lo que es eh, en no España... Está. Y bueno, ya ha habido una especie de contacto con algunos para pincharlos, están dispuestos, eh, porque también lo que comentaba yo con pues con esta gente que, con la que ya he hablado, que, que el problema surge en que nosotros nos hemos igual desvinculado un poco de lo que es la escena actual, ¿no? Sí. Hemos empezado a apuntar a grupos viejos, ingleses y tal, Alex está con su rollo... Especial eh, Norte eh, Beatty también y tal, Pero que en realidad que, que, Grupos de ahora Prácticamente no conocemos ¿No? O que están surgiendo ahora Conocemos muy pocos Entonces yo creo que es una oportunidad Tanto para nosotros Como para los que nos escuchan de dar De escuchar estos grupos ¿No? Así que dentro de poco Iremos pinchando todos los días Una canción sí. de un grupo nuevo Incluso hablaremos con esta gente Para ver las ideas que tienen Y ver la, Ver un poco la vista, la perspectiva desde, desde el fango ¿No? Que es desde, sí. ahí, ahí, ahí, ahí. Yo ya tengo un par de maquetas preparadas Y bueno Antes de, antes de, de poner la última canción Tengo un mensaje aquí para ti Directamente Jorge dice: Muy buena música, señores. Un 10 esta noche. Jorge, soy Sofi de IP. ¿Te acuerdas de mí? <ríe> Mándame un saludillo a mi chico que os estaba escuchando. Os estamos escuchando los dos y está un poco estresado porque va a ser papi. Joder. Me gusta mucho la música que ponéis. Seguir así. Un saludo a Viti y a compañía. Besos. Pues bueno, un saludo, saludo para ti Un y, saludo para ti, Sofi Muchas gracias Y suerte con ese niño <risa> nada, chavales, eh, rock and roll. Para cerrar, futuro... ¿qué, qué mejor grupo para cerrar que El Último Que Cierre o sea, El nombre lo dice, mismamente Sí, señor Ha sacado un último disco, alguna peña dice que es un poco melódico Que se muy vuelto poco Julais y tal Pero también cabe la, la sesimilería en el punk Y como, como digo yo a mí, me, a mí me molan y el feo, el agraciado cantante del de Último Que Cierre Me sigue molando mucho Ah, te mola, eh Sí, mm. me sigue poniendo oh. Y como dicen ellos, a todos nos gusta la parte sucia de nosotros mismos Dale ahí